Descansando yo con el nene más chiquito、sí. en la pieza, y en la pieza de al lado estaba prendido el calefactor y la nena estaba jugando.、Ajá. Y bueno, se hubo como una explosión.、Eh, y yo, bueno, me levanto, voy a la habitación de al lado y la nena me llama gritando. Y bueno, ya había fuego. Ahí. Y cuando hay fuego, a lo que estaba la moto, a g a r r o la moto. Bueno, yo、Ajá. agarro, salgo, doy la vuelta, busco el nene.、Eh, el nene estaba durmiendo y bueno, empezó se empezó a prender fuego todo. No, Quería me tirar una frazada con agua algo para que se apagara, pero no、claro. tenía los nenes.、Sí, sí, Así que、sí. salgo afuera,、eh, corto la luz y llamo a la vecina, la del kiosco.、Claro. Y ella, bueno, viene con el hijo y se me, me meten. Empiezan a tirar agua.、Ajá. A tirar agua y, bueno, a, a primero lo habían apagado. Pero como había agarrado el techo, teníamos el a i s l a n t e en el techo, empezó a gotear eso、claro. y se prendió fuego. De nuevo. De nuevo,、claro. y ahí agarró la cama, la pieza, todo. Y、sí. empezó a agarrar la cocina. Bien. Ustedes lograron salir del, del lugar. Eh, sí, sí, eh, yo saqué a los nenes nene y sí, salimos de, de, con ellos dos. e o sea, ahora es lo que tienen que recuperar es todo lo material, que、sí. es, se les quemó todo. Sí, todo se quemó.、Uh -huh. La cama, todo, de los chicos. Bueno, la, la nena tenía su s p i e s a h í bueno, no le quedó nada. Pero...、Oh. Eh, y la ropa también. Sí,、Bien. la ropa no. Y lo poco que le quedó ahí está todo con olor a humo y.、Claro. Sí, ya no o sea, sirve. No sirve. Claro. ¿Y、claro. qué es lo que más están necesitando digo, para alguna persona que pueda ayudar? Eh, Bueno, ahora eh, lo q e estaba era la heladera,、Ajá. porque se quemó,、claro. y algún mueblecito para meter la ropa a los chicos.、Claro. Está bien. Pero sí, sí、eh, bueno, ya no s h a n avisado que me iban a traer cama y eso, y bueno, recién me trajeron un, una cama e una plaza. Ajá, bien. Y, y bueno, anoche vinieron y me trajeron una caja de ropa para los chicos,、Ajá. así j á a que ahí los pude bañar y. Claro, bien. Cómo, ¿Dónde pasaron la noche? Acá,、eh, al lado, la de mi suegra. Mi、bien. suegra vive acá al lado, así que、bien. nos quedamos、llevarte? con ella. s Sí. recién me comentaban que habían hecho un esfuerzo para poder comprar un aire acondicionado. Sí, t u v i m o s siete meses juntando a la plata para comprar el aire y bueno, se, se prendió fuego. Se prendió, se quemó todo. Sí, se quemó todo. Bien. ¿Esta casa ustedes alquilan? Sí, nosotros、ah. alquilamos. Bien. Sí, bien. Y, y ese calefactor lo prendieron porque comenzó a hacer un poco de frío? Claro, a la mañana hacía frío、sí. y ya el nene. Tenía las patitas heladas, bueno, le prendimos el calefactor. Y ahí fue donde. Bueno, más a la tarde. Bien.、Eh, contanos r la dirección y si t i e n e s algún teléfono para que te puedan llamar,、sí. te puedan contactar.、Eh, la dirección es、eh, Niña Ayuma 1037 y mi número es 15 51 96 42. Bien. O sea, toda la persona que pueda ayudar, t e que se llame o se llegue hasta acá. Sí, sí.、Bien. Sí, pueden. Bueno, igual, todo lo que puedan. Bien. Será todo bienvenido porque no nos quedó nada. Bien, recién comentabas que la municipalidad se acercó, ¿te, te van a ayudar con algo?、Eh, sí, me, anoche habían venido y me dijeron que me v a n a ayudar con la chapa y los tirantes, porque los tirantes se quemó, se quemó todo y, y no, no sirve más.、Bien. Pero bueno, recién me llamaron que no había materiales, que me iban a dar un subsidio de 5 mil pesos.、Bien. ¿Materiales, o sea, chapas no hay?、Eh, no, me dijeron que no, que no tienen nada、Ajá. para Bien. traer. Bien. Eh, Glenda, ustedes son trabajadores, ¿Ustedes ¿de qué viven? ¿Qué hacen? Sí, ¿Qué? sí,、eh, mi marido sí trabaja、Ajá. y yo, bueno, en este momento no trabajo porque estaba cuidando a mis hijos,、claro. pero. Sí, sí, que es un trabajo también.、Eh, <risa> sí, pero él trae, trabaja. Claro, está bien, está bien. Y también está necesitando eso, digamos, que alguien le pueda llegar a dar algún trabajo como para poder juntar dinero y empezar de nuevo, porque esto, esto sí, es sí. así, e m p e z a r de nuevo. Sí, para empezar a. Da e poco arreglar porque ahora tenemos que pintar, tenemos que cambiar、sí. el techo, t o d o